león beste osstegu bat bezala en Marroc en Eta bueno gaurko hoetan ez dugu euskeitxegingo, eh, penadas por la ley lei taldeadoábulako gaurremen y pues eso lo que estaba diciendo otro jueves más aquí el hirola irratia el la Sapi.bost de la FM y que eso hoy tenemos en el programa de Marroc a las penadas por la ley. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, gente. Maracha al Bueno, a ver, eh, presentaros a las que estéis aquí y, y a la que falta O sea, presentar, mira, me gustaría que presentases la una a la otra. Bueno, eh, acá está Natalia, a mi izquierda. Visualizarme. Visualizar, toca la guitarra, a veces se pone una cresta y canta a veces también. Sí, en ocasiones canta. En ocasiones. Bueno aquí tenemos a la rubia del grupo sí. Que está a las cuatro cuerdas Y a la voz Fabiana, Fabiana. La super... Y bueno y falta Maider que Es la batería y está currando Es la vasca del grupo La vasca, la vasca, la Y Es muy baja Y falta por venir falta por Sí, está, niña, está sí. trabajando, y dando clases Bueno, siempre Tres chicas En ocasiones hemos tenido algún... Ha pasado tres chicos por el grupo. ¿Tres chicos? Tres bateristas. Eh. Toda la historia que tiene Penadas por la Ley. Claro, es que no... Eh, por ejemplo, cuando se formó penas por la Ley, yo no estoy desde el principio, entre dos años más tarde al grupo. Vivía en una ciudad de Argentina, que no había casi grupos, en general punkis no había, de ningún tipo, ni de chicos ni de chicas y ya uno de chicas era como yo, siempre quise hacer un grupo con chicas y me puse a investigar un montón y claro, en aquellas épocas imagínate que no había internet ni cosas así era viajar horas para buscar un disco, una revista independiente que te hable de algo era todo bastante trabajoso, además con esas edades que no teníamos un duro ahora no tenemos <risa> y al final salió, me enteré que existía apenas por la ley y en una radio libre cercana a mi ciudad sortearon unas entradas para un bolo y me fui a verlas eran todas chicas y donde eso fue en el 94 eso y ahí me presenté y bueno es que ya no me pudieron sacar de encima al final nos hicimos super colegas desde el primer día que nos vimos y yo tenía un grupo al final un grupo con no era la única chica tocaba el bajo o sea, ya tenías uno antes de conocer a, a penadas sí, ¿Y? ¿Tenéis algo por ahí? ¿Es, es posible que os quede todo en, en una memoria perdida? Ya sabes, ya verdad. Hay cintas, yo antes grababa todo, ensayo, todo tengo por ahí, pero es que lo escucho y... Muy punky. Pero ¿Y cómo, mola. ¿Y cómo grababais? Eh, grababa con un grabador de periodista, estos. O con un Wattman. Punky-ponky. Sí, muy total, vergüenza. claro, luego... Eh, claro, las penadas eran de La Plata, que está más de 80 kilómetros de mi ciudad que es Tigre, entonces había mucho viaje y no sé, y las comunicaciones, yo tenía que tomarme un bus, luego todo el recorrido entero un tren, unos 50 minutos, luego el metro entero, Joder. otro tren que tarda hora y media completo y luego otro bus para llegar a ensayar. Para ir y para venir. Entonces, claro, eh, tampoco había MP3 y esa cosa. O sea, yo iba con el Bolivik para retroceder la cinta y ir escuchando las canciones en, en todo ese viaje que me daba tiempo a... ¿De cuántas horas estamos hablando? <risa> tres horas y media para ir y tres y media para volver. Y para ensayar dos horas. Así estuvimos un montón de años. Porque no había mujeres. Y menos que, que, que, que quisieran ser punk. Y, y es menos que con eran... compromiso. Ah, o sea, ya. Estamos hablando del año 90 y... Del Dos, 95. Tres, cinco. ¿Cinco? ¿95 cuando Nati se incorporó? O cuando... Claro, cuando se incorporó Nati. Y eh, a ver, fabi Porque explica un poco. El... empezó en el 93. Y entonces... Mmm, bueno, si sí, en el principio éramos todas chicas. Y bueno, cuando se fue la chica que toca la guitarra, fue... Le fui a buscar a Natalia y... Pues nada, y ahí empezó más o menos... ¿no? Lo que... Lo que, lo que está, está hoy en hoy. día, o sea, nosotras dos somos las que mantuvimos... Claro, me liado, porque yo tocaba el bajo. ...de penadas, ¿no? Y, y bueno, nada, sin más. En ese momento también la batería decidió dejar el grupo porque pensó que se iba a ir un poco la cosa, que no iba a volver a hacer lo mismo, estaban tocando un montón, habían grabado una matequeta y un recopilatorio con otros grupos... Como Flema, Sin Ley así, que en Argentina pues tiene bastante repercusión también. Y estaban girando un montón y eso fue lo que cansó a la guitarrista rápido, que no, no quería viajar tan lejos y que bueno, eso te tiene que gustar, como ya, ritmo de sí, vida sí, sí. realmente. Y la otra chica también lo dejó y en ese momento también había un montón de bolos cerrados y otro Fabi me buscó a mí y a otro amigo, un chico, que estuvo tocando una temporada breve pero estuvo un par de meses con nosotras. Y yo creo que ya no nos aguanto más, básicamente. <risa> y luego vino, estuvimos tocando con una chica de zona norte también, Mariana, que, que fue con la que grabamos sexo débil, estuvimos con ella también bastante tiempo. Y después de hacer una gira por Brasil, que no salió, porque editaron el disco ahí y tal, también cuando volvimos decidió dejarlo. Porque también por, por haber estado mucho tiempo por ahí, estuvimos casi tres semanas o así y también nos damos cuenta que no todo el mundo le gusta eso, estar tan lejos de casa uh -huh. y estar en carretera, no sé, a mí me encanta, yo espero hacerlo hasta que me muera y como Mariana muy bien, lo único que este año, bueno, nos hemos enterado que se ha muerto de cáncer la tía, y siempre ha quedado como una colega de la hostia, una batería de la hostia y nada, así que nada, por eso el disco es autoeditado y, y le pusimos Guerrera Records a nuestro sello y es por ella, porque la verdad es que la peleó, pero bueno ha dejado un disco y, y un niño muy guapo y nada, lo quería contar porque no sé, es como un pequeño homenaje a una de las pocas baterías que había por ahí <ríe> y con mucha vida, ¿eh? hasta el final ahora estaba haciendo grupos y todo, en Argentina íbamos en contacto a tope, estaba haciendo un grupo ¿cómo se llamaba? Fama ficticia, ah, así. fama ficticia y ahí empieza también uno de los mayores problemas que es encontrar una mujer que toque la batería ¿No? Es como encontrar la aguja en el pajar. Sí, ¿no? O sea, allí no sé, sí, pero sí. por aquí también. No, sí, es la... Yo también, yo también. Pero... En ese momento volvió la primera batería, que es la hermana de Fabi, que vive aquí también. Y estuvimos con ella otra temporada. Y bueno, ahí empezaron nuestros... Nuestros pequeños, penados pequeños, o sea, Fabi tuvo su primer embarazo, Anda. Fabi tiene bueno, ahora... Eso también tenemos de las mujeres, <risa> <risa> algunas que se nos ocurre, <risa> y bueno, <risa> pero bueno, yo seguí y mi hermana decidió dejarlo todo para cuando se quedó estar con su niña y, y bueno, todo es muy respetable por supuesto, cada cual hace, ¿no? hace lo, lo que piensa que es este, lo mejor y bueno, yo seguí, yo seguí insistiendo Ahí nos volvimos a quedar con, con un montón de fechas confirmadas, un poco así. Y yo había empezado a tocar también con otro grupo de chicos para pues para compensar las horas de ensayo, porque necesito como dos días sí. a la semana por una cuestión terapéutica. Y con los embarazos y eso, como si van haciendo cada vez más complicados los viajes y todo. con Entonces había estado tocando con otra gente y ahí conocí a Nacho, que fue nuestro batería bastante tiempo. Y él me dijo, yo quiero tocar con penadas, yo quiero ser una penada y... Y me da igual que sea un tío, yo voy a hacer una pena si ustedes quieren y ya me voy con ustedes. Y, y en dos ensayos se sacó todo el disco y nos fuimos de, de gira con él, que era menor, me acuerdo que ¿Ah, sí? <ríe> y tenía 16, 17 años, un enano. Al final con él vinimos aquí, bueno, primero vinimos nosotras y luego sí vino él. Eh, me acuerdo que fui a hablar con su madre para que le dé permiso. <ríe> claro, y aquí está tocando, es una bestia parra tocando, ahora toca con cápsula la batería. ¿Qué cápsula es? Y hace poco tuvimos que ir a Madrid, que Maider no podía, y justo le cuadró libre, y fuimos con él también, ¿no? Muy bien, o sea, Nacho es de la familia, y es una penada, como él dice, que también me dejó pensando en ese momento. Siempre quise armar un grupo de todas chicas, y cuando él me plantea ¿por qué yo no puedo tocar? Porque soy chico, es lo mismo con un grupo de chicos, ¿no? Que era una chica, sería lo mismo, ¿no? Y es totalmente válido. Está guay que somos menos y qué tal, pero si él viene y se siente a gusto. Perfecto. Vaya historia, ¿no? Acabamos de empezar la entrevista y yo ya tengo muchos datos, muchos. Joder, que muchos años aquí en Argentina, aquí a ver explicar, habéis hablado un poco de los principios de, de Argentina y así, pero ¿cómo es que estáis aquí? Y ya lleváis tiempo en Scalerria, ¿no? A ver, explicar un poquito. ¿No séis aquí? Chico? ¿Qué aquí? <risa> Nada, un día. <risa> es que somos muy punks. ¿eh? <risa> ¿vale? <del> Joder, el <risa> avión. Escuchamos nosotras mucha música de acá estando en argentina y bueno siempre tuvimos la curiosidad ¿no? de, de ver cómo sería un concierto en eu buscar un concierto nuestro o ver ver los grupos que escuchábamos claro y, nos llevaban cintas grabadas yo pensé, en Bilbo Rock o cosas así ¿sí? pero una pero, iglesia que hay en bolos veíamos súper en argentina imposible y yeah. Y, pues o sea, escuchamos un, un montón de grupos de acá y queríamos verlos o sea, nos imaginamos aquí todo lo que había sido yo creo que en los 80 sí. que en la Argentina estaba pasando en los 90 y nosotros, pues, era como nuestro sueño conocerlo y poco a poco nos lo fuimos proponiendo y ¿Hace cuánto, chicas, que estáis aquí? 11 años Nada ¿No? <risa> más ¿Y qué, qué grupos eh, habéis visto aquí? ¿Qué es lo que os ha motivado? ¿O cómo fue también vuestra primera impresión? De lo que queréis ver y a lo que os habéis encontrado. Bueno, lo que pasa es que nosotros vivimos acá, por ejemplo, había muchos grupos que ya no estaban... <risa> claro, por supuesto. Eh, pero bueno, no, la primera impresión cuando vinimos acá... Primero, ves que organizan conciertos que son gratis, que lo ganan en, en tu barrio. Grupos que igual escuchaste y, y, y, y que en Argentina es imposible. Imposible que los puedas ver. Y si van... Hay que ponerse. Sí. Claro, solo con pagarles el billete es un montón de gasto de eh, ahí. Entonces, claro. El... Claro, y de repente no, salgo de la esquina de mi casa y el barricado tocando la esquina. El, la, salgo otro día en la fiesta de Bribarri tocando la polla récord. ¡Ah, buen Dios, <risa> no, Todavía estaba la plaza del gas, pudimos ver las fiestas claro. de Bilbao. La primera fiesta de Bilbao fue como... como claro. soy, cada vez, no sé, soy una marciana. ¿Qué es esto? Claro, la y gente y por y ahí y después empezamos a tocar acá y nos dice un colega del barrio, oh, quieren tocar que un vuelve, casi nos morimos, no puede ser que nosotros nos paro creo que nos encantaba, y tratamos de hacer versiones 20 millones de veces y nunca nos han salido, <risa> <risa> hemos decidido bueno, ya está, basta, bueno a, y tocamos con ellos, bueno, para nosotras Que sí, siempre tuvimos mucha inquietud Por Euskal Herria, sí, sí. por el pueblo vasco nos encantó, nos encantó, nos encantó Aparte de la manera que tienen ¿no? De, no sé qué sé, de gestionar los conciertos Y todas esa cosa en Argentina El no tema de Gasteches y eso tampoco o sea, no, no, esas no había nada era nada cero. Ahora igual poco a poco Puede que haya, yo hace mucho que me fui ya Pero era como súper aún No había nada, en mi ciudad no había nada para hacer <risa> Básicamente No había música pero de ningún estilo Ni siquiera rock Nosotros salimos de una dictadura en los ochenta y pico, o sea, yo cuando era pequeña y todavía iba a la escuela teníamos que formar fila, tomar distancia, cantar canciones patrias, la educación era muy diferente, vivimos todo eso Yo nací en la dictadura en Argentina y hasta cierta edad, bueno, ya la adolescencia, o sea, hemos, eso estaba muy nuevo y todo estaba saliendo, como aquí yo supongo antes, entonces uh -huh. era como... Yo creo que había un retroceso de años que ahora se estará equiparando Y joder, teníamos mucha inquietud, muchas cosas, siempre nos llegaba información de aquí, se movía mucho, teníamos programas grabados de... De la Pititaco, me acuerdo, cuando ¿Ah, nos llegaba a Pititaco, cintas, en nos inscribíamos cinta. con un montón de gente de aquí para cambiarnos maquetas. Hemos conocido gente que luego hemos conocido aquí en persona y hemos flipado que huelgamos de correo. Sí ya que la queris nombramla también al apoyo a récord y así tienen también como una visión también de Argentina les les pudisteis ver ahí porque sí. giraron mucho todas ahí, las veces todas que fueron así ¿no? ah, hasta que nos vinimos acá hemos ido a todos los conciertos de, sí, sí. de todo lo que dieron y, y vimos como cada año era más complicado llevarles porque cada vez iba más gente a verlos Y claro, los conciertos ahí no son como aquí tampoco. O sea, hay pocos, no. pero igual viene gente de toda Latinoamérica a ver un concierto de la Polla Records, a cinco calles a la redonda, seguridad, seguridad, seguridad, no te dejan pasar si no tienes la entrada. Ah, oh, sí, ¿eh? Luego vale, la gente calles. tirando vallas, o sea... En un momento no le habían pagado a los mm, de seguridad o tal y tenían como medio secuestrados a los del grupo hasta que no les pagaran, cosas muy de Argentina, Hostia. bueno, de Sudamérica de en general. ¡Gore, gore, gore! ¿Sabes? Seguridad <risas> ninguna, Vaya, para, un ampli tirado y la gente subiéndose al escenario sin control y moviendo las cosas. Yo creo que hasta los más punkis que han ido han flipado, desde luego. Pero bueno, Latinoamérica es así. Hace poco estaba viendo un vídeo del último que cierre México y han entrado con una topadora al concierto. Han cogido una a la calle, la han robado y han entrado abriendo la puerta con eso ¡Hostia! ¡Joder, Pocas! ¡Sigue pasando! ¿Y esa de Pocas también? Sí, sí, el año pasado sí. El año pasado, ¿eh? Bueno, entonces nuestros conciertos ahí eran así, todo muy intenso Uy, Y cuando bien. llegamos aquí eso es que me resultó algo sí. Que están mirando, están muy quietos, están prestando atención Que mola también, es otro punto Es otro... Somos más ah, frío, ver, este... ¿no? Más frías aquí. Sí, Somos pero a ver, un punto intermedio, ver. allá está todo... Pero igual tampoco... Se están enterando de algo, porque está todo... Yeah. Eso, que como chica ponerte en primera fila a un concierto, que aquí parecíamos las más animadas... O sea, imposible. Además de que te meten mano hasta por donde no tienes cuerpo, te aplastan, te... es casi imposible. Mira no, no, no no que yo adelante. me consigo una tía fuerte, me iba adelante y no duraba ni cinco minutos en ningún bolo. Era imposible. O acababa con un ojo negro, con hielo sacando las manos que me comía por todo el cuerpo ¿no? así salvajón salvajón sí, sí, ya veo ya sí, sí un, un público muy diferente ¿no? joder Fíjate, un poquito un... diferente ¿no? un poquito ¿Sí? solo sí, aquí sí, sí. mola poder ir adelante ver un concierto en cualquier lugar yo, yo voy a los festivales hasta las pelotas digo permiso, permiso, permiso permiso, permiso Ni te me devaren nada. Está siempre ahí porque flipa, eh. Y cuando, <risa> me, y cuando me pierden, ya saben a dónde me van a encontrar, Adelante, Es ¿lo? que si no no ve, que que... <risa> Bueno, chicas, a ver, que nos habéis visto ido aquí un disquito caletito, calentito. Y a ver, eh, vamos a pinchar un temita, a ver y luego hablaremos sobre sobre él si os parece. No? ¿Eh? ¿Cuál ponemos? ¿Qué os apetece que pongamos? demasiado. ez <laughs> Vale, pues esta ha sido la canción demasiado eh, de penadas por la ley. Eh, a ver, por Fabi, ¿por qué has dicho poner esta y no otra? ¿Qué tiene de especial esta canción o que te apetecía sin ¿Eh? más ponerla? Bueno, esta canción este, tiene de especial y el mensaje lo que a mí me gusta. <risa> Básicamente porque la escribí yo. <risa> tiene el ego argentino, Fabi. <risa> eh, bueno, dije, mira, si a mí me gusta hacer todas estas cosas, y a Natalie también, porque <risa> para qué te voy a mentir. Eh, y nada más ¿eh? ¿Qué pasa? ¿que ¿Estás demasiado descarriada o qué? Esta es la descarriada, yo sé la desquiciada. Sí, dijo que pensó cosas de mí también. Ah, ah, vi, veo que pues me A ver, acá cada cual canta un pedacito, y el pedacito de esta es la, la descarriada. Sí, además Ay, vosotros, cuando, eh, por lo que se aprecia, No andáis con muchas metáforas y así, ¿no? O sí, no. o se leéis. No, es ni metáforas ni estribillos. Quiero decir, nada. mira, eres, eres, eres no sé qué, pues, te la, pum. Sí. No es de, bueno, eh, ah, nada, no, no, pasca, directo. ¿no? Me saque de directo. Sí, sí. Para no que, no quede, que no, de, no quede ninguna duda. O sea, sí. no es que queríamos decir, no, te lo estamos diciendo por lo, claro. así, lo que la ves así. Las cosas como son. <ríe> mira, papá, ya vino, vino. <ríe> y, o sea, tenéis una, una política, una forma de hacer eh, en todas las en todos los discos o o, o esta pregunta no tiene ningún sentido no, lo que, a ver que nosotros do, de otra manera no sabemos hacer canciones ¿sí? no bueno vas aprendiendo con el tiempo no al principio el primer disco me acuerdo que era un poco vas tengo esta letra tengo esta música intentamos que que cuadre cuadra, por no? alguna manera es, ¿no? que, entre, que entre. típico que decís no, no cuadra no. Y, y terminabas reformando sobre eso y, y ahora no sé yo generalmente hago la música y sobre la música después de na na, na, na que no le gusta a Fabi le pongo la teniendo la melodía es mucho más uh -huh. fácil que te salga la letra y ya siempre tienes algo que te... Bueno, sabes que las letras pues, son las cosas que nos pasan en general lo que vivís, o sea que uy, te pasa algo y dices mierda esto boom. y ya tienes como la melodía en la cabeza y va como más más bordado el tema O sea, sí, que digamos que eres la que lleva la música es la que pone la letra No, pues ya se motre las dos o sea, la letra... Sí, algunas canciones son de las dos enteras sí, sí. que ya te salen tal y luego en otra digo, ah, pues mira, no quiero era... hablar de esto pues... Creo que esta música puede quedar bien para ese tipo de... Y, chicas, ¿y las baterías, porque siempre quedan como... Bueno, tú toca esto, ¿no? La relegada, ¿no? La tercera. Sí, la relegada, de, tú dale sentido a esto, ¿no? Y es que por lo general también es es como... Bueno, a ver, ¿y la batería? ¿No tiene nada que decir? No, yo si más, cojo los palos y lo que me digan... No, que Mayder se ha hecho una letra. Hicimos nuestro nuestra primera canción en euskera y se la y ha Se ha currado la letra. Ese fue el tema que Myeder hizo la canción y tenía la letra escrita. Bueno, luego hubo más o menos que perfilar la idea y no teníamos la música ahí. Fue otra de las que tuvimos que trabajar Ofer como antes. Fuehtein muy raro. El y... primer día salió cualquier cosa y nos miramos con esta, no, así no puede ser. Y ya el próximo ensayo ya Mira, lo bueno, si breve, dos veces bueno, hicimos unas... Como tampoco teníamos muy clara la pronunciación, era súper... Primero teníamos que aprender la letra en euskera, saber qué sentido darle claro. y qué música meterle. así Pero bueno, quedó, al final quedó, quedó, quedó nuestro... Quedó, quedó, quedó. La verdad que, Frankie, quedó muy bien. Esta, ¿Estás hablando de Videgoruchea? Sí. sí. Luego la escuchamos. Vale. Sí. ¿Y, ¿Y qué tal cantando unas argentinas en euskera? ¿Cómo fue esa primera experiencia? Bueno, la primera experiencia no es, es esta, es ¿eh? Ya, hay Adió otra, ¿no? Tenéis Una... ¿Penchato puede ser? No, es que esa misma... Es que, mira se llama Vidigurucha, pero el eh, sobrenombre tiene penchato. Todas tienen ah, sobrenombre. Todas tienen sobrenombre. ¿Por qué? O sea, porque si nosotras... Porque luego le llamas de otra manera realmente. Es súper raro lo de ponerle nombre a las canciones, no ¿Por sé. ¿Por qué dices eso, chicas? Somos así. Luego, si ves la lista, parece que son otras canciones, porque... Ah, esa es la... tal. Sí. Oh. Somos... Alguna palabra que ves por ahí por la que reconoces a la canción. Porque ah, en realidad, la verdad, es que le ponemos nombre casi para sacar el disco. Sí. Porque los otros son como, ¿qué dicen? Son de entrecasa y ¿eh? la peña no se entera. Claro, y poner no, eh, los nombres estos eh, entre vosotras no no lo habéis planteado nunca, porque claro, estáis poniendo nombres a unas canciones que luego vosotras mismas no ya, las llamáis así. Que es esquizofrenia, ¿no? Cuando tocáis un concierto que la gente... Por ejemplo, Demasiado no se llamaba así. El otro día estabas mirando... Un... Unas cosas que habían apuntado y digo... Ah, este era el título. Ahora yo ni me acuerdo, pero no, tampoco se llamaba Demasiado. Bueno, ahí se quedó. Y las listas de los conciertos son con los sobrenombres. Realmente la gente a veces sí. las pilla y dice... ¿Y este tema lo, lo hicieron? <ríe> sí. Ha venido a tocar otro grupo, ¿no? No, no. sé, cómo lo hacemos de toda la vida, yo lo, lo veía como muy normal. Puede ser un planteamiento, no sé si lo hará todo el mundo. Bueno, no ver, sé, chicas, ya lo preguntaremos. Y este disco que, que estamos a la... O sea, comentarnos un poquito qué es lo que trae este disco nuevo y pues eso y que no tiene de, de los otros bueno lo que no tiene, mantiene lo que no tiene el otro es por ejemplo en el primero hicimos eh, pusimos seis temas en directo que se arma mucho jaleo muchas peleas y muchas cosas así y bueno estamos presion <risa> y <Hay que decirlo. risa> que quede todo claro que está haciendo o sea, yo está haciendo fotos y vídeo y claro, ahora hay un momento foto memorable. Pero bueno, bueno ahora, ahora seguimos, ahora seguimos. Bueno, no la gusto. cuestión que mmm, tiene música en directo el primero. Y este no, este, no, este ya fue más. O claro, el primero tiene además conciertos que como todo el mundo siempre pone como el directo que suena bonito, el que le ha salido bien, se lo ha currado vamos a poner un concierto de lo que nos pasa a nosotros a menudo, que es que vamos, nos echa a la policía, no podemos acabar el concierto, que salimos corriendo, que uno acuchilla al otro, que cosas que te contaba de Argentina, ¿no? Que eran súper habituales en nuestros conciertos. Ah, muy bien. Estás hablando de un... O sea, acabas de decir a ah, un tío que acuchilla a otro eh, y lo estamos aceptando como si fuese normal. Vale, como a, a uno que fuma un cigarro... Muy bien. Es que ahí era así. Buenas tardes solía pasar, a menudo teníamos problemas con salir corriendo, te cerraban el garito, y además casi siempre te tocábamos al final. O, o sea, que nos haya echado la policía del escenario pegando palazos y saliendo corriendo <risa> el hidral, con la guitarra, me ha pasado bastante. Y luego ya otras cosas era intentar organizar un concierto y juntar varios grupos del mismo estilo, no te digo diferentes. Pero como uno era un barrio y otro de otro, y allá eso de yo soy de barrio es muy intenso, pues igual solía haber peleas. Oh, Entonces, ¿eso se puede escuchar en, en Sexo en el Débil? En, está en Sexo Débil, en este no. Sí. Como ya tampoco vimos esos conciertos, no venía. No. Bueno, va. ¿y qué es lo que tiene este disco también, aparte? ¿Es? Bueno, este disco, a ver, aparte, no tiene nada de extraño. ¿eh? Pero, bueno, hace 11 años que estamos en otro en otro sitio y en otro lugar pero la situación es la misma en todos lados o sea hemos venido de un sitio donde hemos nacido con crisis y con muchas cosas de estas y llegamos acá y es exactamente lo mismo ahora sí se está un poquito la crisis pero bueno que nosotros hemos nacido así y siempre hemos comido arroz y bueno entonces no, no nos ha pillado nunca estas cositas son, ¿no?, de, por sorpresa, pero pero a la misma mierda y en todos lados, ¿eh?, todos lados. Sí, marca un ciclo también de... Porque todo lo que dicen las letras estas, la escucha también, que lo dicen sexo débil. Son vivencias y bueno, claro que se vive en eso, decía, marco un ciclo en cuanto a que hemos dejado de tocar unos 5 o 6 años, después de haber empezado a tocar aquí cuando llegamos, Eh, porque bueno, cada una tiene una situación bastante complicada de llegar, era pues hacer papeleo, esto, lo otro, situación súper precarias en general y, y vamos a parar un poco, pues, nos estamos saturando, todo eso era compatibilizarlo con los conciertos, los niños de Fabio eran más pequeños a veces sacábamos unos sitios con los niños de la niña, igual no tendría que estar aquí ahora mismo <risa> y entonces también marcaba la, la vuelta con con las cosas súper firmes, sí, ahora estamos aquí, vivimos aquí, estamos bien Lo que decía Fabi de la crisis, me refiero a que somos bichos duros de crisis y que lo que hay que saber es decir las cosas, ¿no? Y siempre hay eh, gente con malas intenciones en todo el mundo, pero también hay mucha más gente con buenas intenciones en todo el mundo. Entonces hay que denunciar las malas y, y apelar a que la gente que tiene otro tipo de ideas se junte y haga las cosas, porque todos juntos hacemos más, yo que Bueno, igual me estoy me una... Sí, también, pero esto <risa> sí. bueno, es... muy habitual <risa> en mí. <risa> pero bueno, entonces, quiero decir que seguís eh, básicamente la misma forma de hacer la letra, la misma forma de... O sea, sí, sí, sí, mucho, sí. Que, no, que el mensaje tampoco varía, no, no, cambie, no, estamos, no estamos hablando de... Cambiamos instru instrumentos, tenemos mejores, sí, la verdad. Y, y eso, y muy, <risa> o sea, musicalmente, ¿qué, ¿qué evolución ha tenido Penadas? Cómo sí que visión. se sí que se nota, porque ahora ya como vivimos más cercanos, llamamos más seguido. Ah, me un factor a tener en cuenta, eh, eh. Tener, en tener en cuenta, ¿eh? Es que dejar tanto, eh. Claro, ya esto de esa tracoza. Antes, viajábamos y ya no pensaba, eso llegaba así bebías, así estábamos, terminábamos borracha y volvía borracha y bueno, pero ahora no, no tenemos tiempo. Vamos, esa llamamos, barrachámoslo. Es. Pero bueno, sí es cierto que que claro, al estar más cerca Y, y ensayar mucho más seguido, claro, que, que todo parece que va mejorando. Sí, estás tocando más, no sé, yo también estudio un poco un poco de sonido y un poco de guitarra, no demasiado. Lo justo para tener un poco claras las cosas, porque sí que veo que se puede funcionar otra manera, que si vas a un festival y esto y otro, tenés los medios que igual ahí yo no encontraba, como para decir, bueno, quiero esto, este y esto. Y también me parecía, de mi parte, una responsabilidad aprenderlo y mejorarlo. Me lo pedía mi cuerpo, vamos. Y aquí, chicas, ¿dónde ensayáis? ¿Habéis cambiado de local? ¿Estáis en un Casteche? Aquí estamos en Arangoiti. Arangoiti. Eh, que mola mucho. A lo <ríe> eh, de Les tenemos controlados ahí arriba. <ríe> ah, muy bien. Nosotros nos controlamos ahí. <ríe> Yo cuando mmm, volví a Argentina, una mis dos tres veces que fui, vine haciendo papeleo y tal. Eh, fui a vivir a Deusto, me acuerdo, con Nacho, a un piso que Nacho sigue por ahí y entonces fue como mi barrio de aquí de Busto. y ahí conocí un montón de gente y uno de mis colegas, el Pirri me, me comentó de los locales de Arangoiti que era una antigua escuela y que ahí sí. tenían locales y al final subí, justo lo habíamos dejado con penadas, bien como tenía bastante tiempo y tal, pues subí a tocar a menudo con Nacho y tal, y ahí conocí más gente ¿y más sí, grupos? armé otro bueno armamos otro grupo ahí mientras no estuve con penadas con gente de, del barrio también de ahí Arangoiti Y que son All Nighters Club, que ellos siguen por su cuenta Yo lo he dejado cuando empecé con penas All Nighters Club, es verdad, yo con acabas ellos, de sacar o sea, un disquito también Claro Muy bien. Muy bien Y nada, y estuvimos en Banderas, que yo aluciné cuando conocí aquel sitio Porque las aulas, no sé si han estado en los locales esos Pero aulas de colegio súper grandes Sí, claro, una unas clase. ventanas súper luminosas viendo el monte sí, Eso genial. era como... Y bueno, era en ese momento era todo autogestionado Sí que dependía del ayuntamiento, pero ellos pasaban un poco del rollo y para mí era flipante tener ese espacio y a partir de que empezaron a decir que lo querían derribar por el tema de inseguridad y que querrán construir pisos hijo. empezamos a hacer un montón de reuniones para tener un sitio alternativo y y ahí tenemos, se han distribuido las actividades porque también estaban las actividades eh, de bailes de salón y todo lo que hay más y eso pasó como a un caserío que han rehabilitado incluía una batucada que también estaba ahí y el, ...en la casa del sereno de la, del depósito de aguas... ...que se ve desde la carretera... Eh, ...ahí estamos los grupos y la casta asamblea de, de Aramuiti... ...y cómo va por la escolaría los conciertos... ...habéis hablado un poco del público al principio... ...pero yo me gustaría incidir en esto... ...a ver, en los conciertos punk se supone que se baila más... ...o se mueve más la gente que los demás tipos de música... ...podría ser, no podría ser... ...ya dejamos a Argentina de lado porque es otro mundo... Pero, ¿cómo veis? Porque al principio habéis dicho que os chocó esa, esa claro, reacción, es que estaba ¿no? muy quieto. Yo al principio flipado digo, ¿pasará algo? Porque sí que es una ida y vuelta de energía, ¿no? La música en general. Ya me da igual el estilo. Y eso se contagia, ¿no? Pero aquí les cuesta más... Los vascos son la mejor gente del mundo, pero les cuesta mucho expresarlo. Lo veo a, mi, a menudo en diferentes estilos. Ya no solo punkis, ¿eh? Ir a un concierto y que la gente se mueva o que participe... Cuando veo la FNAC, aunque vea un grupo de tal y diga, venga, ahora unas palmas. Y están todos como... Si sí, alguno si aplaude, momento, yo pero... aplaudo. Si no... <risa> pero bien, otra. También luego se ponen a hablar con vos y sí que se nota que te han estado prestando atención o que se han tomado la molestia de escuchar el disco. Y que, bueno, eso se valora un montón también, desde luego. Ya, yeah, otra manera de estar en los conciertos, ¿no? Sí, otra manera. Sí, sí, Hombre, a también he estado en algunos que sí que se han soltado. No es lo habitual, pero cuando se sueltan... Mira qué deportes hacen, no sea, me extraña <risa> Muy bien, si queréis ponemos una canción De la cabeza habla hablado antes, la que está en la oscura vale, vale. en, en el CD se llama Videguruchea ¿Vosotras cómo lo llamáis? Penchatu. Penchatu. Penchatu Pues la ponemos Penchatu, esta ha sido ya lo siento estoy yo bien, a los perfecto. mandos de vamos la radio vamos vamos vamos para adelante sí. esta ha sido la canción que tiene en Euskera, una de las canciones que tiene en Euskera Videre Gurucha es es nice girl to come no decís no, no me voy a parar está bien, está bien sí eh, bueno recordad que estáis escuchando Emma Rock que es, este es, estáis en la 107.5 del FM cosa que siempre se nos olvida Y bueno, oye yo quería preguntarte a ti Nati, una cosa, ¿por qué eh, odias al odiabas a los guitarras y ahora tocas la guitarra? <risa> Eso se ha contado ¿No? Es que tenía el concepto como el típico guitarrista que estaba haciéndose el chulo poniendo la postura y como soy el más guapo No sé, siempre como que entre cantantes y guitarristas estaban ahí como peleando el puesto de... Los has tenido siempre cruzados? Sí, un poco cruzados Y, y bueno, fíjate, me sorprendió mi hijo que toque la guitarra. La verdad es que sí como instrumento me gusta y los sonidos de la guitarra y tal, pero luego el, la típica postura de guitarrista me, me parecía que no me pegaba. Y no, mira cómo me tiene el papel hoy por hoy soy como una guitarrista cualquiera, ahora me ves si está típica guitarrista. ¿Y tú cómo te ves? <risa> ¿Tú cómo te ves como una típica guitarrista o? Eh, no, me veo que lo disfruto un montón, que era algo que me planteaba bastante, porque al principio era como, "Uy, dos, tres, dos, tres, cuatro, cinco, cuántas cuerdas, están muy juntitas al lado del bajo y Y luego empezás a probar cosas y disfrutarlo y dices, ah, pues este instrumento tiene su, su qué. Y luego ya te va soltando naturalmente, ¿no? Yo soy bastante inquieta en general. Y pensé que, que era más complicado también lo de la guitarrista, que era mucho postureo y tal. Pero la verdad es que sí que es verdad que a veces la canción te lo pide, porque te estás moviendo ahí y... Tienes que expresar, ¿no? Y te sales solo. <risa> y, bueno, ya eh, hilando esto, ¿cómo son vuestos conciertos, chicas? La, la gente que esté escuchando y a ver cómo os vendéis a ver si para wow, muy malo en su parte de la tarde no puede no, no decir eso, joder. eso pero venga anima a, a, a esas 300.000 personas que nos están escuchando ahora pues van a ver un concierto de punk rock sin iguales hecho por todo mujeres que la rompe derroche de adrenalina y de natalia y directa a tu cara natalia que rompe todas las cuerdas Es eh, un, un grupo sincero diciendo cosas que siente y, y manteniendo sobre todo eso es lo que nos gusta con fabi que ya después de tantos años tocando junta y tal esto es como una familia es, lo vamos a hacer siempre te dicen es que al final lo hago y lo dejo es que es complicado que no se puede me así se puede llevamos casi 20 años haciéndolo no somos un grupo que se conozca demasiado la verdad las cosas como son Sí que tocamos un montón y nos llaman y eso es todo un reconocimiento y qué tal. Y vamos sobreviviendo como podemos, tenemos nuestros trabajos o oh no <ríe> manteniéndolos como podemos para como compatibilizar. Fabi tiene dos niños que ya están, bueno, como voz de alto, sí. mis bebés. <risa> y un aquí besito, besito, besito, está, bienes de... bienes. y aquí seguimos haciendo y chicas, eso que se puede estar, tocar y ver que bueno, y sí se, se puede tener eso. familia y se puede tener hijos y se puede seguir tocando. Exactamente, Compartir tu vida como son, porque muchas peñas tienes hijos y, y estás tocando acá vaya, de dónde quiere que esté tocando. Hago lo que me gusta, pues eso, muchas chicas se cortan. Se si no mi novio no me deja o mi novio no me deja. A ver, no, lo que quieras, disfrútalo, vívelo. Disfrútalo, no, que el novio Perfecto, un mensaje perfecto para todas las chicas que no que A mí me encanta ver mucho. chicas tocando y sí que se ven un poco más pero todavía lo tenemos ahí como y, y técnicas y técnicas de sonido también como es Billy, es eh. esa todo es ponerse y dedicarse <risa> mucho tiempo <risa> Nati tú has, antes has comentado que en Argentina había muy, muy pocas chicas que tocasen ¿cómo ves el panorama aquí? Que acabas de decir ahora mismo que bueno cada vez hay más Sí que lo veo mejor, ahora desde que hemos vuelto y estamos volando por ahí, además de que pudimos hacer algunos conciertos de todo grupo de chicas, que antes era más complicado de conseguir, eh, con las clítoris, con las tóxicas, con ¿cómo se llama el grupo que tocó en Basauri, en de Demaño, es que es súper joven, es que tocan súper bien, además que sí, joder, qué nivelón. Están las Sexpiers en Madrid también, hay un montón por ahí Rolández. Estoy hablando ya de nuestro rollo, además sí. en otros estilos hay bastantes más. Y no sé, a mí me gusta un montón eso. de También veo en, en FNAC grupos que vienen de chicas a tocar iguales una o dos, pero sí que muy cañeras. Igual de grupos así de fuera, de Inglaterra o de Alemania. veo Lo veo mejor, creo que va más. Que nos vamos soltando poco a poco y que es lo que toca. Porque siempre, y bueno, todavía aquí en los festivales grandes es como gran olvidado. Yo siempre voy y igual a alguna perdida. Alguna casi un coro. Sí, eso es, ¿no? casi... Lo que comentaba Un rollo corista. Hay o... que ponerse ahí. Nosotros nos meteremos hasta que toquemos en alguno. Y además yo algún día me quiero hacer un bolo en un festival con una mesa de la hostia. Hay pilas. No, no, puede ayudante, sí, si me, si me al unizaje, al unizaje Totalmente. con la mesa la mierda <ríe> ¿Y por qué no? Porque yo soy así Los sueños no hay que perderlos, hay que tirar para adelante y creer que eso puede llegar a ser Simplemente, bueno, igual nadie se le ocurre, mira qué tontería vamos a hacerlo Y tirar para adelante, y que te guste y disfrutarlo Y yo creo que se podrán hacer festis de mujeres, que seamos ahí todas chicas haciéndolo y no en plan Si los chicos quieren venir, pues aquí están, nosotras les vamos a dar... Un espectáculo de la hostia, tanto técnicas como músicas, como todo lo que haya, fotógrafas, haciendo vídeos, bloggers, todo lo que haya por ahí de chicas. ¡Luceras, muchas luceras! Técnicas de luces y que hay más, mira. Estaría muy bien que cuando se acabe... Buen bueno, ¿eh? Claro que sí. La... Joder, ya lo diré. Cuando se acabe en Marroc, en este curcho... Pues podemos hacer un gran festival, ¿no? Todos ah, los grupos sí, sí. han ido pasando haremos, por la... No, por el pues por está, está el desafío, Hidora. eso está... Ahí está el desafío, con Nati en la eh, de técnica, en la luce ya <risa> buscaremos <risa> a alguien, Sayoa puede ser la Gasquilari, aquí... Todo el mundo tendremos nuestro papel. Es eso, que aquí es eso, que, que hay hay grupos, hay, y gente que quiere hacerlo, ahí Entonces, a todas las chicas que nos están escuchando, es ese mensaje es el que tenemos que, que potenciar, que se animen, joder, que que hay ambiente, que hay escena y que y que hay posibilidades encima. Eso es lo y que ha pasado mucho es que eso es aparte es que es pasándolo bien y te lo pasa de puta madre. Y es lo que yo tú antes es eh, que aquí hay una capacidad organizativa de hacer conciertos y festivales muy grande. Hay que aprovecharse y, pero también hay que curárselo, sí. hay que meter la pierna siempre en todos los lados sí, y Sí, sí, sí. Esto es uno parar, hay que estar ahí, ahí y tener claro. Quiero esto, porque qué? Porque es lo que me gusta, es lo que siempre soño. pues es que vamos a estar en un festival, ¿qué tal? Y tirar para adelante. Bueno, eso pues después un grupo de chicas y tocar, ir para acá, para allá. Y que al final estás ahí lo haces. Y ves que hay más y más y decís, bueno, bien. Que no pare, que siga para adelante. Muy bien, y ha llegado el momento de E-Marrón. No sé si sabéis lo que es, pero ahora mismo... Os explica muy bueno, amablemente. Que, ir, que, ahora me, sí. que ahora mis niños de Uy, casa... Chao, sí. Llegan de la escuela, ¿no? Ya. Dejé la leche en el fuego. Enmarro un momento. Andoni, explícale. Bueno, sin más, chicas. Eh, ya que no os habéis atrevido, lo voy a decir, no os habéis atrevido a tocar en directo. Entonces, eh, siempre lo solemos poner como en un pequeño compromiso al grupo que suele venir, pues, a que haga una prueba, ¿no? En directo. Claro, como no tenéis instrumentos, entonces os vamos a pedir... Que cantéis una canción una canción la cual vais a tener que improvisar sí. pero claro como no tenemos nada en nada de lo que deciros de ni ninguna temática queremos que cantéis eh, bueno sobre un villancico Chicas, os vamos a poner un villancico bastante asqueroso Dura solo un minutito, o sea que tampoco es para tanto No sé si conocéis el villancico, Pili ¿Cuál es el villancico? Los peces toma? en el río Los peces en el río lo conocéis de sobra sí. Entonces, esto, lo que estáis escuchando O sea, os lo, os lo está poniendo Pili Para que veáis lo que va a venir Entonces, cuando yo me calle Vais a empezar a hablar sobre Yo que sé, lo bonita que es la Navidad y estas fechas y todas estas mierdas Pues eso, todo lo que os gusta y que la apoyáis y todo eso Entonces, por favor, Pili, cuando quieras comienza el marrón de esta semana Me ha recontracado en puta Navidad Me ha la Navidad Me engordo mucho en esa fecha ¿Y Ya cancado? llegó la Navidad Con todas las lucecitas que vamos a apagar. Que las pague el alcalde y que se deje de joder. Nos pega, pero queda el texto que te caga. ¿Te gustó? Es que no tiene que rimar todo. Si vas por la gran vía, le crepo de ver. Bueno, lo que quiero decir en Navidad es que es mucho más bonito pasarlo con calor. Bueno. Se, se los recomiendo. Bueno, chicas... Ha sido todo muy raro y... Como en nuestra vida es raro. La vida es raro. Pero es bello. Eso. Bueno, Pili, ¿Han aprobado el de marrón? Yo creo que no, no. Ha sido muy cutre. Yo creo que los no. paramos para el otro villancico. Sí, yo creo que os vais a tirar todo lo que nos queda de programa cantando villancicos. Porque, hijas mías, vaya... Está pendiente, ¿no? Voy bueno. practicando villancicos para <risa> para el es festival, que en para Argentina para eso, los villancicos no se usa No se usa, yo cuando no te que suerte, Mira, eso sí? Por eso no, no, no es la natural. La claro, no y sale. yo tengo algo muy particular con estas fechas, no no puedo con el frío, no, estoy acostumbrada a cada calor y no es lo que puedo llevo. ¿eh? De, te lo juro. Y todas las bueno, las luces de la Gran Vía me tienen enferma, le... bueno, <risa> a, bueno. a, a ti y a todo el mundo, creo. <risa> bueno, bueno, yo creo que El, el marrón momento ha estado justito, justito He eh, visto lo que acabáis de hacer Y eso sé que bueno, que no os hemos puesto ningunas palabras ni nada Pero bueno, nos gustaría que dijerais eh, Cuatro palabras, digamos, dos cada una Lo que os venga a la mente Y eso va a ser la próxima canción que va a tener que hacer el próximo grupo que venga Mola, la propuesta Ah, mira, ahí quiere remancha, ella, ¿no? la remancha. Fanny acaba de Vos apretar Vos te salvaste pero no. este... quiero, quiero comentar Fanny, no sé, ha sufrido un gozor Dale, Ha apretado el puño y lo siento ver, muchísimo por lo que van a Por ellas, mío, pero bueno pero... ¿Qué palabra propones, Fanny? Tiene que ser muy profunda, sí Tiene que ser lo que, lo que se quieras Como ti, si de... dices, va a Rebelión y mandarina Mira Mira ya, rebelión y mandarina. Ya tenemos dos y el turno de Nati. Gozar y animarse. Vale, pues para el próximo, e marrón mandarina, gozar, rebelión y... Animarse. Animarse. Las cuatro palabras. Muy bien, está muy bien. Si os parece bien, nos decís otra canción y la comentáis antes de ponerla. Mm, bueno, guerrera, pues por qué eh, comenta un poquito de qué va que vamos a escuchar y por qué bueno es la historia de que podría ser de cualquier chica que vive en Sudamérica en cualquier barrio y, y de lo duro que puede ser su vida por nacer en ciertas condiciones pero que también tiene también depende de ella cambiarlo y que es posible no a pesar de todo lo que pueda vivir y todo lo que le pueda pasar, depende de ella el cambio y se puede seguir adelante. Con todo eso que tenés, tomarlo como un aprendizaje y poder salir adelante en la vida y, y cambiar, cambiar rotundamente el camino que se supone que te marcan, que tenés que seguir o que estás condenado. ¿no? Hay una chica pobre que pues en la familia son seis, siete, no tienen ni casa, ni siquiera le mandan a estudiar. Eh, generalmente están los padres vendiendo cartones, que hay, hay cartoneros que recogen. Y y no pueden estar con ella pues que sufre abusos, que malos tratos en general. Pues que puede cambiar si lo, si depende de ella, que es posible. Hombre es difícil, pero es posible. Entonces como no sé, tenía ganas de escribir sobre eso hace tiempo y lo que te dijo Fabi que hemos tocado con Pamela hace un tiempo, conocimos a todos y e hicimos una buena amistad con Josu Y, no sé, cuando la compuse pensé en, en él para que la cante, porque le veo una persona cercana para tal. Y le hemos invitado, se ha animado y, no sé, me gusta. tiene uh, Fabi me ha dicho, esta canción es muy lenta, que es la que hay aquí, la difícil, pero al final la tocamos en directo y la gente pues tiene su lado sensible. Yo creo que hablar de esas cosas le pegaba un poco más de, de medio sí, tiempo ¿no? a la canción, ¿no? Para que se entienda bien y tal, y bueno, por eso quería compartirla. Pues muy bien, para todas las guerreras sí, argentinas y para todas las guerreras de todos lados. al fracaso espan del día para masticar rutina de recardones deambulando por la ciudad Buscando ilusiones en la basura de los demás Que está a ver, a ver, que estamos, estamos en directo, en chicas 6, ¿eh? Estamos en el Irola Erratia, en Ema Rock Y aquí tenemos a Penadas por la Ley eh, estamos, eh, Están presentando el último disco que han editado ¿Nos explicáis qué colaboraciones habéis tenido y cómo lo habéis hecho este disco? ¿Dónde se puede comprar? ¿Si alguien se anima? Y estas cosas Bueno, las colaboraciones fueron de eh, África, de La Zoga del Muerto Eh, yo su para Belum. Eh, Alba y Roxana hicieron coros con las chicas de Socolé. Eh, Rafa de Cline también participa en un pedacito de una canción. Y Nacho también haciendo percusión Nacho. y Nacho cápsula y Martín. y Martín cápsula también metiendo ruidismos varios. Eh, cosa su guitarra ya ha estado bien, le digo, ¿te animas con una guitarra? Claro, claro y, Impresionante Y ha sido brutal la grabación, ha sacado la guitarra Ha sacado un... Destornillador un Destornillador clave, y ha buscado la nota de la canción Y ha empezado a... Impresionante Tenemos vídeos que todavía no hemos editado O sea, ha puesto la guitarra ¿Sí? en el suelo a los Jimi Hendrix <ríe> Ha buscado la nota con un destornillador de la canción y ha empezado a, a improvisar pues con el destornillador ¿Selan? y las cuerdas y tocando y como un plan poseído y ha quedado una canción con un una... sí, sí, sí, sí. O sea, toca la guitarra con un destornillador no, no, no, no. En las, las cuerdas, cuerdas. está dando en el puente al destornillador sí, es bueno, sí, una sí. cosa muy rara bueno, ritmo. si escuchan la canción suena es como la rara de la familia como le llamamos y ha quedado guapa ha quedado, ha guapa. quedado que le caga perfecto ¿en qué canción Están se bien. puede escuchar este sonido de estar? en buitres Vale, esa la dejaremos para el final del programa Sí, sí, es que es, es de última hora <risa> Está muy buena, muy buena Chicas, habéis comentado que este disco autoproducido, ¿no? Sí ¿Por qué autoproducido? ¿Por vamos a potenciar eso? Y todo eso ¿Y qué mejor que hacerlo uno mismo? Eso es Cuando eh. autoproducís tenés, eh, tenés ventajas y desventajas eso Las ventajas son que lo haces como vos querés Nadie te dice plazos, ni te dicen nada Ni te dice sobre qué tenés que hablar O quién te va a ser la portada y las contras son que de acuerdo al presupuesto que tengas pues podrás llegar más o menos a la idea que tengas del disco que quieres porque por ejemplo todo tiene su... Hablando ya del estudio, de la grabación, el máster, el diseño que es súper importante este por ejemplo lo hizo Alba Koala Rabioso Que, que bueno, que es mi novia <risa> así, claro, ¿eh? Y bueno, que es blogger y tal Y hace diseños y ya ha tirado horas con eso Pues nos ha hecho una mano con el diseño Luego ya Martín nos grabó Nos hizo un buen precio o Se ha sacado tiempo de donde no lo tenía Ha mostrado en un fin de semana el disco Martín, Cápsula, Martín ¿no? de Cápsula también. O sea, todo entre, entre colegas ¿no? sí. Y ha sido no, una grabación no. muy argentina Muy de mate <risa> con... qué sentido? Uf, porque sabes que los argentinos tomamos mate sí. y tal pues ha sido muy de mate de estar ahí todo con el mate todo el rato ah, entre todos los que estábamos y que éramos mayoría y venían los vascos a disfrutar de tal y de los dulces argentinos que nos trajeron de regalo también caseros ha sido una grabación ah, sí. muy familiar la hermana de Fabi que tocaba la batería que desde, Penaz, desde el principio ha estado ahí ha grabado unos coros y nos ha llevado alfajores caseros y eso ya, o sea, la verdad es que somos de buen comer, ya compartiremos algo de gastronomía algún día. Y queríamos eso, eh, la verdad es que desde que llegamos hemos estado y hemos conocido a un montón de gente que nos ha ayudado tanto a estar hoy así bien y como estamos, es real y compartir con ellos un poco de este disco que se hizo esperar porque cuando decimos volver vamos a volver pero vamos a sacar un disco y esperemos ya bueno ya tenemos canciones nuevas y todo que ya se haga más habitual ir sacando discos y que es mola siempre hay cosas que decir y tal y los medios hoy por hoy están más accesibles ya puedes hacer algunos experimentos en casa ir probando y luego buscar pues no sé yo volvería a grabar con Martín por ejemplo estaba muy a gusto con en su Silver Sound Studios. Oh, yeah. oh yeah. de Recalde. Bueno, ya te hemos comentado un poquito allá a a a microcerrado, pero lo de la claqueta Tufani, por ejemplo, como cómo, cómo les llevó. O sea, es el gran enemigo de porque claro, eh, hemos, hemos, hemos comentado que también se pierde mucho, ¿no? Igual esa garra que me gritalo o eso que como que te limita bastante o eh sea, Bueno, a mí la ah, verdad que sí Se me empezaron a notar todas las cagadas que me mandaba Pero bueno, <risa> nada, sin más Arrancamos y bien Bien Me lograron enclaquetar Bueno, entonces es un aprendizaje, ¿no? Sí, pero no? lo mejor de todo es que ahora ya no lo usamos <risa> Es una buena herramienta para componer y tener una idea luego Para componer yo... sí está muy bien, pero... Y para <risa> los Mira, otro <risa> Para <país. risa> sobre todo, para eso sobre todo A mí nunca me gustó, pero bueno Sí, entiendo que... Que para armar las canciones igual sí pero bueno ya por suerte la tenemos guardada está ahí pendiente está latente la, la claqueta está latente esa saldrá otra vez cuando grabemos el tercer disco si sí, no? Ver, ahí se quedará Estamos esperando la claqueta en el tercer disco de Penadas por la Paleta. <risa> vamos a hacer un track que va a ser solo una claqueta. Solo una claqueta y... Vamos a ir subiendo en el distribution. Te va a Natalia en el distribution <risa> <la risa> 5 de <la> recién. Acceda que te cagas. Bueno, chicas, ya para ir acabando con el programa eh, así como una pregunta un poquito más genérica de que nos gustaría bueno, ya habéis comentado antes un poquito, pero ¿por qué creéis que no se animan las chicas a... A tocar a ver si desde aquí también aunque ya habéis comentado antes pero bueno no sé eso también va depende de la inquietud que tengas no pero mmm, yo, si estás aprendiendo a tocar un instrumento mínimamente poner un cartel por ahí tocar la guitarra salir no te quedes adentro de tu casa esperando un sí, claro, milagro porque el milagro es El milagro pasa cuando mueves el culo, si no no pasa. Y bueno, y, y es difícil, es difícil que salga las chicas No sé por qué, pero bueno, nosotras sí. por qué no tenemos vergüenza y Eso hay que perder hace, la vergüenza. Hace muchísimo tiempo que hemos perdido, pero Para hay, es que hay que salir, hay que salir, ¿qué va a ser? Pues quería Ojalá. preguntar porque muchas veces hay que buscar la autocrítica de, ¿no? ¿Por qué creéis? O sea, ¿qué creéis lo que está mal o qué está mal hecho? para que no se animen, para que no se animen más chicas a, a tocar o a cantar o... Lo que pasa es que está muy acostumbrado en, en el mundo de rock and roll a ver hombres. No hay referentes. Y entonces, ah. como igual les da palo salir, yo qué sé. Es ¿Qué más es? como ser la novia de ¿no? Yo iba a tocar cuando estaba con los All Nighters, que era la única chica. Eh, ¿Tú con quién vienes? Me preguntaban a veces en la barra. Yo vengo conmigo misma y sácame dos birras a mí, a mí no Eh, no sé, también tengo mi teoría que es un poco rarilla pero creo que muchos grupos de chicos lo azarman para ligar solo porque, <risa> porque creen que se liga eh, más perdona, esta patada que acabo de, <risa> sí, de notar porque la creo la... que, <risa> si es que yo era para que me des ahí la razón o no no sé sí, sí, claro. chicas, armar grupos y sí, animarse no sé porque igual porque nos comemos más la cabeza a la hora de hacer algo eh, con la perfección de las cosas y no sé Si buscas las vueltas o la perfección, no te vas a animar nunca a hacer nada. De hecho, equivocándote aprendes un montón. Y nada, disfrutarlo. Y hacerlo. Hacerlo, sobre todo hacerlo. Tiene que salir, tiene que salir. A ver si ponen carteles por ahí. Toco esto, toco el otro. Y eso que no tengan miedo luego con, con compatibilizar, como, no sé, es el ejemplo yo lo veo con Fabi, que bueno. Bueno, y si arma un grupo y va en serio y salen cosas y luego como... Compatibilizo con mi vida, con mi familia, si tengo hijos, como ya. Yo creo que a veces se empiezan a pensar, se agobian ya ¿sí? sí, y es como, ¿no? bueno, sí, no fue un bonito nada. momento. Grupos que pueden haberlo dejado y tal. Que se puede luego seguir. Y bueno, y buscar la manera de compatibilizarlo. Tampoco igual tienes que quitar un poco de bolos o no. O plantearte, no sé, una pareja con, con una autocaravana. Bueno, si vamos a soñar a lo ideal, que eso que ir por ahí tocar. Que conduzca, muy importante. Eh, y que no eh, lo vea. que no <risa> es muy importante también. Ya no, pensás a pedir, no. ¿no? Claro, claro, sí por pedir claro, que no pues todo, no Muy bien, pues queréis, antes de que pongamos la última canción, Buitres, queréis añadir algo más, penadas por la ley. Nati Fabi tenemos aquí. Muchas gracias por habernos invitado, por habernos dado este espacio. Y sí, bueno, sí. Y a ver si se hace ese festival. Sí. Sí, hombre, ah, hombre, sí. hombre, claro que lo haremos ¿no? que... Ay, ya, ya. en el cuarto programa de Emma Rock hemos cogido el compromiso que al final del curso vamos eso es a muy bueno, a va a ser gordo. muy bueno y está grabado Tilly, está grabado no podemos echar el quinto el quinto programa que sí. me corrige porque no estamos en directo y eso mucha mierda para Emma Rock que es un gran proyecto y yo creo que va a ayudar a que muchas más chicas animen también que, que vean, igual algunos no nos, no nos ven o algo Somos bastantes y para todos los gustos, yo creo, también. Y hacer un festival, además, variadito, que haya grupos de todo tipo ahí, todo tipo de música conjunta, que a mí me gusta personalmente. Sí. <risa> pues, muy bien, gracias por venir, Fernández por la ley, Fabi, Natiar, eh, y, bueno, pues hasta la próxima. Y gracias os a ustedes por con... el espacio y airola Irola. Okay. Bueno, eh, jarrintzen dugu hemen emarrok saioan eta horrentxe bertan ja joan dira penas por balei zaldekoak eta beste erkarizketa ba daukagu Gurekin dago saioa, haupa, saioa Haupan da, haupa no, pili, zapa Bueno, pues saioa, eh, dator aurkestera eh, ba, emarrok eh, proiektu honen eh, kanta Kanta edo atera duten Eh, dizka edo ez dakit nola asaldu? Kanta, kanta iru bertsinotan. Oh, bueno, ba, kanta, bale. Orduan, oh, yeah. zer... Eh, zer? Ba, bueno, ba... Azkenean lortu dugu ya emarroken abestiagitea ez? Abestiagitea no. esango genuke urte bateko bizitza daukala, izan ere 2000 amaikan... Eh, Garazizabal eta eh Sugan taldekoa proposatu sidana besti bate itzeko eta bueno asko eman ondoren e, jende ezberdinen eskutik pasata gero askenean aurrera atera da eta ba hori badeko guia diska baten sartuta bestia eta ze goi gogoekin eta nork egin deu bueno norke abestendua bestia Bueno, ba, Muzika eta taletrak, eh, lehen esan mesalain daugaraz izabaleta dala bueno, eh, zugantaldeko pianista eta komposa atzailea sana. Eta gero parte hartu dabe hautzeta, nalde batetik eh, aiora arrenteria zehama iztaldekoa, Inez Osinaga goze taldekoa, Saloa urain eh, kokein taldekoa eta naroa gaintza hama taldekoa. Oso ondo eta zer gehiagoan naikdoen bat, grabazioaren anektuaren bat edo. Ez de, eh, grabazioan <laughs> ba, lan dugule, eh? Sei, da grabazioanan edo. pixka tallderantzizkola nahido gule pixkaeta beste aurki dago ateratzeko kostatu, kostatu zaigu dezete izan ere posasierako ideiagarazi pasaasigun olako base bat, eta nahi gen musikalkita hori emakumeak ateratzea ez, eh? eea bestia. Piskatbaz horretati, baina iru zaiak eratagero ezin eskoa izan-san. Eta honazken nankarasi hartu du, hartu zuen abestioz egaren pisua, eta bera Madri lehen zegoen bizitzen, eta berak kera mandau abestialen produt guztia, e, bere lagunak batzen, e, estudiotziki baten hor grabatzen maketa bat, guri bidali zigun amene euskal herrira, eta maketa horrekin e, arrasateko zoate estudiotan grabatu genituen ahotzak. Eta beinahotzak olkita ja grabatu genuen benetako instrumentuak, zen <laughs> genuen alberantziz. Bueno, be, e, abesti bat egiteko beste, beste erabat. Eta bueno, diska honek, e, lehen esan duzun bezala, iru, o sea, abesti berdina baina iru erata, hiru eratara. Bai, hori da, lehenengo, lehenengo abestia, eta dana pues, handiena eh, and, edo ez dakizela, nesan... Eh, la, osatuena, egon. Osatuena, hola, ofiziala. Oficiala hori da, ofiziala, eh, hori da, pues, pixka pop, rock, eh, doinuena, eta gero, pues, eh, abesten dute, hori, komentatutakoak eta gaina, esan behar da, abesten dute laurak, eh, diela, lau musikari edo, badara matela, bide bat eh, musika munduan, ez... Eh, eh, Aski ezagunak dira, eta beraien bideen dute hor entzun behar da letra, eta uste dut beraiek izan behar zirela letra hori abesten zutenak izan ere, da hor letra esaten dana, da, dana akartzeko, etortzeko, eta animatzen jendeari hor hor dagoen bertzen abatia ibilbede hori egin dena uste genuen zela, oberena mesu hori, azten ari dan jende hori animatzeko, ez? Eta bueno, beraia dira abesti ofiziala abesten dutena. Gero badago, abesti intimoa deitxu dioguna holan gelditu zen. <gülüyor> <gülüyor> pues lehen esan bezala garasi pianista da eta hasi izan pianoekin hor, eta joer, pues, gelditu zitzaioen nolan pianoarekin bakarrik <gülüyor> bai oso polita, oso ondo jotzen da obera pianoa, eta eta bueno, da... Gehosa berezia da, izan ere abesti hortan karri duena hotza Maria Molategi da eta da baita ere sugantaldekoa. Eta esan beharra dago, ja, sugantalde ez dala esistitzen. Orduan, lortu dugu hamene Marrokerako abesti biak batzea, ez? Osea, egin dute hor batu dira guretzako abesti hortarako. Eta, pos, bueno, zugenen jarretzalearen bat baldin badago, guste-gustu handi sartuko duela, beste abesti bat edo entzutea, ez? Eta ikusten da, osea, Mariana Hotza eta gara sinpean ikusten da asko zugenen eh, ba, influenzia bai, no? edo. Ta, Eta polita intimoa, pianoa eta haotzasoiik. Eta hirugarrena hirugarrena <coughs> da musika, musika eta, eta hor entzuten ari dana da protagonista eta, eta, eta besteko animatzen dugu. Osa, Fa, zuzeu, kaosia. zuzeu, hori da, karaokia da. Zuzeu zuzara, pues, lista ontan faltan jendea? dea. Bueno, ezaten duen moduan karatula, igozen atokira eta jamundua, ez? Hori da, dokumentala egon ginenan grabatzen gaur estaldeko Idoia Raiza esandako e, esaldi polita eta guretzako hartu duguna. Eta hori da, Adria zainari dugun mesua ez, jendea egozten atokira eta jan, jan mundua. Ba, eta gainera oso, oso niretzat oso idei ideipolita hori eh, jendea hori parte hartzea oza, diska hau edo abestia hau daukanean bera ba, er, ere parte hartu dezakela ere abestioenetan eta gainera ere en barrok eh, proidektuaren faltazitzaioen gauza, zela, abestia, ez? M musika munduaren gara itxegiten beti eta jo, pues, abestia faltaz, <risa> Eta, joer, eska da gure banda sonora, es? Soinu banda da, marroken soinu banda. Izan alzan beste musika mota bat edo, baina, bueno, holan atera da, holan propazatu digute eta gu irekita gauztenerako. erako. Ia, uste dugu abesti entzungarria dala Danontzako irekita, eta horrerago ikusiko daia besterik egitzen denez, eta beste gauzaren bat baina momentuz, gu posi gauze honekin, bai gara ziren duen lana, bai e... Zai ora, Ine Zaloa, Naroa eta Maria jo, parte hartzagatik, etortz, juteko arrasatera, agrabatzera, osea, berain implikia zinu gatik. zaila da abestia, teatzea, baina da karra, baina kristunan aken mandaus. Oso, hondo, pues, esan da, zergatik ez dugu jartzen abestia eta eh, primizian, irole erratean, eh, emarroke. Eh, A esan behar dugu, ja durangoko asokan batzuk eh, jaso zutela hor eh, primizia duen baita ere eskutan gure diskua, baina esan genun hor zuen zako paritan jende eta jende esaguna eta horrentzako, baina ya mundu guztiaren zako hortze eukiko zue. Irole erratitik, eh, Marroka bestia orduan?